pagamos alrededor de 1.800.000 euros de factura anual del alumbrado público y además con una previsión de incremento del gasto de consumo energético de en torno al 20%. Lo digo esto porque bueno, yo leo en la prensa también que hay ayuntamientos en otras partes que han empezado con eliminando algunos puntos de luz y pues porque las facturas son realmente duras. Eh, por digo por eso digo que estas inversiones yo creo que están ligadas a que podamos ahorrar en el futuro las facturas del gasto corriente